Nosotros este, eh, todavía estamos tendríamos eh, que mejorar, estamos mal, ¿viste? Ahí, nosotros para la provincia de Buenos Aires siempre tiene sus dificultades este, administrativas, por un, por un lado la subsecretaría de las adicciones todavía nos debe desde julio y la subsecretaría de y adolescencia viene atrasada también, estamos esperando a ver si podemos cobrar septiembre, digamos. así que te imaginarás cómo estamos. Y lo correspondiente a las becas, imaginar que son eh, de, de varios meses, o sea, son bastante inmediatos, estamos hablando de un promedio de, a ver, te puedo decir alrededor de 50 mil pesos por mes. Bueno, se puede tener, por ejemplo, no se puede tener bien a la gente que trabaja, la gente que trabaja necesita cobrar y, y, y eh, fundamentalmente en cuanto este, necesita cobrar y siempre están los atractos, y que están esperando ver a ver si podemos cobrar de... En septiembre, ante Navidad, este, cosas así, es decir, la comida este, como este, nos dan, eh, sacamos de los proveedores, siempre se retrasa el pago, no es que corre peligro este, darle de comer a los muchachos la atención directa, pero indirectamente selecciona la atención, entonces si la gente que trabaja está mal porque necesita cobrar y por supuesto que vive de eso, a partir de ahí todo repercute. Uh -huh. fundamentalmente